¿Por quién juré? Bueno, por mi conductor, que es eh, la niña que me dio hace muchísimos años, que estoy militando, por los pueblos originarios, por mi familia, mis compañeros, compañeras, compañeres, disidencias, mujeres, niños, niñas, adolescentes, niñas, los que están en... ¿Cuántos meses que vas a estar? Eh, ¿Qué pensás hacer o qué pensás impulsar en estos dos meses de, de concejal? Veremos la modalidad de trabajo y veremos cómo se va a tratar el tema del presupuesto, entendemos que estamos en esta situación de que se va a tratar específicamente esto, y bueno, si nos dan los tiempos, trataremos otro tema. Vos sumiste, perdón, eh, en una situación bastante complicada para una trabajadora que ahora ya no trabaja más en el Consejo. ¿Qué va a pasar con eh, los que quedan? ¿Vas a mantener a los trabajadores en su lugar, a los, bueno, a los que están? Yo me cubrí una licencia, así que lo ideal es poder trabajar con la gente que está. ¿Qué te están preocupando eh, de lo que estás viendo como ciudadana, como vecina de Santa Rosa? Eh, temas vinculados con la ecología, con las cuestiones ambientales, tratamiento de residuos, pero veremos lo que se deja poder hacer en este tiempo también, hay que ver eso el, el, el tiempo disponible que haya ¿Se deja un proyecto, un corredor? Veremos, por ahora algunas ideas hay sueltas, pero vamos a ver qué se puede llegar a hacer ¿Te preocupa la cuestión de las tomas de tierra? ¿La problemática de la crisis habitacional? Ayer se vieron unas cuestiones muy violentas en Guernica ¿Y ¿Qué posición tenés? Seguramente, es, es preocupante qué posición tenés respecto a todo lo que pasó y lo que pasa acá en Santa Rosa también porque tenemos gente en los asentamientos comprendo, es un tema muy muy fino para tratar, para poder establecer a ver qué pautas públicas se pueden, o de gestión pública se pueden llegar a obtener, a lograr para que, para evitar todo este tipo de, de situación. Eh, vos eh, te referenciás, bueno, digamos, tenés eh, en, en tu familia, está vinculada, digamos, a los pueblos originarios. ¿Tenés alguna propuesta para llevar adelante el consejo? Digo, es la primera vez que ocurre esto. Yo soy Mapuche, Mapuche Tainchés, yo soy Mapuche. Pero tenés una comunidad acá de Santa Rosa La Pampa, que se llama Lofchoy Quinehuen. Y sí, tenemos alguna idea por ahí, con, no solamente con mi comunidad, sino con lo que es pueblos originarios, Ranculches y Mapuches haber muchas expectativas, digo, de toda la comunidad. Sí, esperemos, vamos a ver, pero sí, sí. La, la licencia es hasta el 31 de diciembre, pero en el caso de que no se solucione esto, o no se arregle bien el tema de Natalia Sueldo, vos deberías quedarte. Yo vengo a cumplir la licencia hasta el 31 de diciembre. Después, si hay una prórroga, la verdad que con respecto a eso desconozco, dependemos de la acción de la justicia. Eh la oportunidad de reunirte con tus compañeros antes de asumir o es el primer momento en el que se encuentran, digo, en este, en este? Eh, no, no, no nos hemos visto hace mucho tiempo, nos abocamos a las viandas, a hacer eh, actividades solidarias en esta, en esta pandemia y no pudimos hacerlo por esa cuestión de que estamos en fase 2 y no nos podemos convocar a reunirnos. Así que la verdad que hace mucho que no nos veo. Bueno, eh, ahí escuchábamos, Juan Pablo, las primeras palabras como concejala de Lorena Guayquian.